Oh, my. Son las 9 y 59 minutos. programa manantial de fe transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario dirigido y presentado por el reverendo moisés alber que a seguir tiene la palabra a todos nuestros amigos que están en audiencia que dios les bendiga para todos ustedes un saludo cariñoso muy con mucho afecto de este su programa manantial de fe que esta mañana sea una mañana de un día que se comienza con la bendición de Dios Si, sí, la bendición de Dios que le trae a usted, le trae paz Le trae alegría, gozo, contentamiento Que el corazón se ensancha para poder entonces vivir en esta vida Que muchas veces no es tan grata de vivirla No obstante con el Señor, con nuestro Dios, Él nos da bendición el gozo, la alegría, aunque pasemos dificultades o alguna prueba o tribulaciones. Que esta mañana Dios le bendiga poderosamente. Luego estaré leyendo entonces un Salmo para todos nosotros. El Salmo 6 dice de la siguiente manera. Jehová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 y serán avergonzados de repente. Amén. El Salmo 6, que he leído, es una oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Posiblemente usted está pasando una prueba muy grande, una prueba en la cual está... En su fe está afectando de alguna manera. Creer o no creer. Me escuchará, me oirá o oh no. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué más quiere mi Dios de mí? Hay preguntas que nos hacemos cuando pasamos pruebas y dificultades. Cuando pasamos enfermedades. Oh, es penoso, es penoso. Sí, es terrible. Y yo me sumo con lágrimas a aquellos que lloran. Porque la palabra de Dios así me dice también. Me dice llorar con los que lloran. Sí, y reír con los que ríen también. porque no? Sí, y en esta mañana que Dios le bendiga a través de este salmo. Porque él ha escuchado su oración. Sí, así lo dice el salmo. Entonces... Eh, mire el versículo 8 le voy a leer dice apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad porque Jehová ha oído la voz de mi lloro así ah, cuando lloramos ah cuando esas lágrimas surcan nuestras mejillas oh no hay caso Dios si sí, Dios está ahí y Dios te puede dar vuelta a la situación en un instante Sí, hay personas, anoche hablaba con una hermana Mi hermana Marina Mi hermana Marina, que la queremos mucho Tanto que, que, que a, a, alegra nuestro corazón cuando eh, se junta con nosotros en esta iglesia Su dificultad en su pierna no la deja venir muchas veces Más está pasando ciertas dificultades, ciertos problemas en su vida Ah sí, pero Dios es eh, bueno Confía en Dios, hermana Así aconteció con muchos De los justos y santos En esta tierra Que clamaron a Dios Porque estaban pasando cosas Tremendas, tremendas Tremendas Ah, hermana Le envío de aquí y de este salmo Si sí, Dios escucha El llanto, el lloro La aflicción sí que Dios te ayude, estimada hermana ...y a todos los que están pasando dificultades. Y sí, este Salmo 6, háblalo ah, y, y clámenlo a Dios. En oración, cuando esté orando, vaya leyendo este Salmo. Sí, porque Dios está ahí, está presente. Que Dios les bendiga. También quiero pasar un aviso en esta mañana. Y por favor, tome un lápiz un papel donde pueda anotar los teléfonos que el número de teléfonos que le voy a dar porque estoy necesitando un gas fitter estoy necesitando un gas fitter que haga todo ese trabajo de cañería soldadura cambio de llave esas cosas por favor entonces eh, le voy a, a, a dar el número de de celular ...que es el número siguiente... ...9... ...776... ...44... ...900... ...le voy a repetir... ...9... ...776... ...44... ...900... ...ese es el celular... ...y el, si usted quiere comunicarse aquí a la radio... La radio tiene el siguiente teléfono. 22 872 78 71. Lo repito. 22 872 78 71. Sí, por favor, necesito un gasfiter, una persona responsable que sepa su oficio y Y lo necesito pronto sí que dios le bendiga entonces y, y que sea la, la, la persona adecuada que dios envíe para este trabajo de gasfitería si sí. dios le bendiga poderosamente luego estaremos escuchando entonces eh, un himno un himno que nos trae a nosotros un, un, un sentimiento tan lindo que a los pies del Señor. Pongámonos a los pies del Señor. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán Y se llena tu alma de preocupación Y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieres huir porque no puedes más Porque solo te sientes entre los demás más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plena a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida a sus pies hay paz. Let's play.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 Ah, hermano, a su pier tendrás. Paz y bendición. Qué lindo himno siempre. Anda conmigo este este himno tan precioso, palabras tan lindas que llegan al alma y la música que envuelve, ¿no es nuestros sentimientos. lindo. Ahora en esta mañana, estimados amigos oyentes, traigo para ustedes ...una parte que... ...todo el mundo piensa que lo sabe... ...si sí, todo el mundo lo nombra... Eh, ...tanta gente que... ...que cree que... ...que esta parte de la Sagrada escrituras ...o... ...o que anda en boga de muchas personas... ...piensa que... ...que se lo sabe de memoria... ...y no es así... ...ni siquiera uno de estos... ...de esta parte de la Sagrada Escritura... ¿A cuál me refiero? Lo vamos a encontrar entonces en el libro de Éxodo En el segundo libro de la Biblia Primero la Biblia tiene Génesis Después tiene Éxodo, ahí En Éxodo capítulo 20 Si sí, tú quieres todo esto, lo puedes tener Si los diez mandamientos Y lo voy a leer y lo voy a ir eh, explayando un poco Dice así Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre Le está hablando al pueblo hebreo Que eran esclavos 430 años, aquella familia fueron familias de esclavos, las primeras familias no porque el faraón, el rey de Egipto los acogió pero como si fueran también de la realeza y lo eran de la realeza de Dios, la realeza que Dios había escogido para ese pues, en ese pueblo, manifestarse posteriormente aquí en la tierra. Bueno, y les dice ahí a esa enorme multitud, más de 4 millones de personas que salieron del Egipto, que dejaron sus quehaceres en el Egipto, quehaceres obligados. No solamente hacían ladrillos, no solamente esculpían las imágenes, sino que hacían toda obra para los egipcios yo te saqué, dice yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre y entonces aquí vienen los mandamientos para aquella grande multitud que salió de la tierra de Egipto ahora Dios les estaba dando la carta magna si, sí, los mandamientos que debían de ellos guardar Y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses. ¿Por qué? Porque en el Egipto no solamente había Anubis, el dios Anubis, la diosa fulana de tal, bueno, tantos dioses que no quiero ni nombrarlos. ¿Ah? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Unos 300 dioses tenían los egipto, egipcios. Claro, habían otros más. Que eran más sobresalientes y dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra así dice no te harás imagen ah, el egipto estaba lleno de imágenes y todo el mundo le tenía miedo a esas imágenes Por eso que Dios le dijo, no te harás imágenes. Y hoy hay tanta gente que tienen sus imágenes. Imágenes. Se imaginan que así son. O entonces lo hacen semejante. Por eso le dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está de lo que esté arriba en el cielo. Y muchos tienen angelito. Ni abajo en la tierra, ¿ah? otros tienen cosas como culebra de bueyes eh, ¿qué? un montón de imágenes perniciosas y feas ni en las aguas te harás imágenes, ni las que están en las aguas debajo de la tierra ¿Ah? los navegantes, el Dios Poseidón y todo eso ¿Ah? y dice Dios no te, inclinará, no te inclinarás a ellas ni las honrarás y cuánta gente se inclina y honra imágenes y por qué Dios manda eso dice así pues dice porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen cuántos hay que prefieren tener una imagen y prenderle vela y todo ese tipo de cosas Y no adorar al Dios verdadero. En espíritu y en verdad. Y el versículo 6 del capítulo 20 dice. Que Dios ah, dice. Y hago misericordia a millares. A los que me aman. Y guardan mis mandamientos. Aquí hay otro mandamiento. Dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente. Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y cuánta gente hay que se besa los dedos y dice, te juro por Dios. Y después no hace nada. El juramento fue en vano. Eso solamente fue para nombrar al Todopoderoso como que él iba a hacer. Y no hace nada. Y aunque lo hagas, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y después dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hijo.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 Estoy hablando de los 10 mandamientos. Y en el versículo 12 hay otro mandamiento que dice. Honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y cuánta gente hoy día, los mosalbetes. ¿ah? Se levantan en contra de sus padres. Los agreden. Los agreden. Los agreden con violencia y, con, y verbalmente No honran a sus padres O No es cierto, disipan sus cosas Le hacen daño Hacen daño a la familia La familia quiere estar bien, quiere ser unida Quiere ser una familia limpia Pero traen inmundicia para su casa Deshonran a sus padres No estudiando Lo que ellos quieren ser después se lo farrean, ¿ah? lo disipan en poco tiempo, lesionan a sus padres. Sí, todas esas cosas y muchas más. Hoy día las familias, ay Dios mío, ¿cuál familia? No tiene un problema. ¿Por qué? Porque están desobedeciendo a Dios y Dios no puede... Bendecirlo cuando deshonran a sus padres honra a tu padre y a tu madre para, para que tus días se alarguen en, es, en la tierra ¿y cuántos hay? jóvenes las cárceles están llenas de jóvenes llena de jóvenes, jóvenes, jóvenes hay más jóvenes que viejos en la cárcel ¿por qué? por esto mismo ¿Ah? porque han deshonrado su familia, sus padres han todo todas las ataduras de amor y de cariño y, y de bienes que tiene su familia y se han largado por eso dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da y después hay otro mandamiento el versículo 13 dice no matarás y el versículo 14 dice no cometerás adulterio versículo 15 no hurtarás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 Mandamientos que Dios da para toda la humanidad Para que ande bien Pero me parece que en todos estos mandamientos Esta humanidad ha fallado para su Dios Y aún así quiere la bendición de Dios Fallándole a Dios Haciendo lo contrario de Dios Ah mi amigo Posiblemente mañana continúen en esto porque sabe muy grande esto que Dios nos da. si sí, ayúdele, ayúdele Dios para que usted sea una persona íntegra, buena, que agrade a su prójimo y a su Dios y a sus padres y tenga una vida feliz. Amén. En este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado Dios, amado y buen Padre Celestial, qué bueno que usted me recuerda todos estos mandamientos, Señor. Ayúdeme a poner por obra todos ellos, todos son buenos, todos traen bendición, cada día señoría y deme sabiduría e inteligencia para predicar su palabra bendita señor y a los amigos radio oyentes ayúdele señor para que tengan la bendición cumpliendo estos mandamientos que usted nos da sí santo dios usted es el gana el dios celoso como nos habla aquí señor y en este capítulo 20 versículo 5 que hemos leído de sus sagradas escrituras usted es el Dios celoso celoso porque Señor no quiere que nosotros nos vayamos y nos deslicemos hacia el mal ayude a cada persona en esta mañana denle la bendición de la fuerza de la fe para que a través de la fe Señor pueda vencer toda tentación Y reciba la sanidad, como decía el Salmo, el Salmo 6, reciba la sanidad, la bendición, la prosperidad, la alegría, el gozo y la paz en su corazón. En el nombre de Jesús se lo pido y se lo ruego, Señor Jesús. Amén y Amén. Bueno, estimados amigos oyentes, me quedan algunos minutos todavía. Y quiero reiterarle eh, mi pedido, ¿ah? Que necesito un gasfíter. Y le voy a, a reiterar nuevamente el número del celular. Número de celular es el siguiente. 9 7 7 4 4 9 0, -0. repito, 9 776 44 900. Y aquí en la radio también el número en cuanto sea mi programa es la, la radio tiene a disposición este teléfono para mí. El número es el 22 872 78 71. Muchas gracias. Que Dios le bendiga y me despido, me despido de ustedes, de la audiencia. Gracias, que Dios le bendiga. Gracias por haber estado escuchando la palabra de Dios. Sí, a través de la palabra de Dios somos bendecidos. Usted está bendecido en esta mañana. Está bendecida en esta mañana. Sí, que todo el día perdure la comunión con Dios. Le convido a nuestra iglesia, Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Está ubicada en la calle José Victorino Lastarria, número 630, en la población Pedro Aguirre Cerdo, en el segundo sector. Le esperamos hoy día y culto a las 8 de la noche. Sí, que Dios le bendiga poderosamente. Este pastor, el reverendo Moisés Salvear, se despide con un abrazo cariñoso para que así pase un día feliz. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén.